buenas, buenas noches, buenos, buenos días. ¿Cómo estás Silvio Florio en esta nueva emisión de Mis Hijos? Están con el Padre. Calor, bullicio, movimiento. Es este programa de radio. Churrasquería de Avenida Figueroa Corta. Hierven de gente festejando el inicio de esta transmisión. Así es, agradecemos a todas las multitudes que se han movilizado al estadio que hemos alquilado para esta emisión especial. La cabeza bien gacha, pero el micrófono bien templado. Ingresa Braulio Domínguez el locucio. Agradecemos a cada una de las radios que se hace eco, eco, eco, eco de este programa. Por ejemplo, Radio La Retaguardia, la retaguardia.com.ar, sitio de noticias y medio de comunicación que acaba de lanzar la campaña para que la eh, línea Ferrocarril Roca sea renombrada y transformarse en Ferrocarril Rodolfo Walsh. Claro. Mañana, tarde a las doce, en Duplex, se unen a M690 y la 540, un esfuerzo de transmisión para implementar este programa. Y también obviamente Radio Ijuna de Bernal que Radio que está ahí A unas cuadritas del ferrocarril Que recién nombramos 94.7 desde Bernal O a Ijuna.fm desde internet Y nuestra primera cuota de egoísmo En esta emisión Silvio es para el compañero Federico Getufian Que muy amablemente había preparado Su columna literaria Y por cuestión de tiempos Le pedimos que se postergue, así que le agradecemos mucho y anunciamos que en la próxima misión estaré charlando de Alejandra Pizarnik. ¿eh? Así que a buscarla en Wikipedia y a preparar preguntas sobre ella. El equipo, así en la retaguardia, no le va en saga, la flamante adquisición cedido en préstamo, el operador técnico Nacho Álvarez. y ya llegan los primeros audios de la audiencia, en este caso Paula desde Boedo ya venimos tratando este tema en emisiones pasadas, pero esta vez nuevamente nos invitan a solidarizarnos con la lucha de vecinos y vecinas de Boedo, así que adelante, Paula Andate Pimeli Hola Paula, vecina de Parque Chacabuco e integro la Asamblea Vecinos Unidos por Boedo. Somos un grupo de vecinos autoconvocados que estamos en contra de la rezonificación del predio de Avenida La Plata al 1600-1700. ¿Por qué estamos en desacuerdo? Porque no queremos la construcción y funcionamiento de un mega estadio para recitales y fútbol. Eh, es un proyecto que presentó el Club San Lorenzo y ya tuvo primera votación en la legislatura y ahora viene la segunda votación, que sería la definitiva. Pedimos a los legisladores que por favor recapaciten, piensen en todo el daño que nos provocará un mega estadio de esas características en Boedo. Un barrio sin espacio verde. Boedo tiene 0,2 metros cuadrados de espacio verde por habitante. Es el barrio de la ciudad con menos espacio verde y encima quieren instalar un monstruo enorme de cemento como es un estadio. Los vecinos ya sabemos, por ejemplo, lo que están padeciendo los vecinos de Villa Crespo con el Estadio Movistar Arena para recitales. El Movistar Arena tiene capacidad para 16.000 personas y ya está provocando un montón de complicaciones y efectos adversos a los vecinos. ¿Se imaginan un estadio tres o cuatro veces más grande que el Movistar Arena? Este viernes, 26 de marzo, a las 19 horas haremos los vecinos un semaforazo en la esquina de avenida Boedo y avenida San Juan este semaforazo va a pedir que los legisladores traten un proyecto de ley que presentamos los vecinos que es el proyecto 2941 P2020 para que se realice un referéndum a los vecinos que vivimos dentro de las seis cuadras a la redonda del predio de Avenida La Plata, para que los vecinos decidamos si queremos o no queremos un estadio. El que quiera acercarse al semáforazo, los esperamos. También pueden escribirnos a nuestro mail vecinosnoalestadionboedo.com Nuestra página de Facebook es no al estadio en Voedo. Desde ya agradecemos a la radio por darnos este espacio tan tan importante de difusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula de Boedo cuando se repite este semaforazo Silvio? Todos los viernes, allí en la Avenida La Plata. Y aprovechá algunas ofertas de Carrefour. No, mentira. Para impedir la construcción de este estadio mucho más grande que el Buenos Aires Arena. Así es, Silvio. Y estando en la Semana de la Memoria, recuerdo esta anécdota que me contaste una vez. Hablando de estadios y multitudes. Una propuesta, si la recordás tal vez con más precisión que yo, te pido que me lo aclares, eh, de las madres de Plaza de Mayo habrá sido de que se vuelva a jugar el partido Argentina-Holanda en la cancha de River, pero con una tribuna vacía. Exactamente, así es, con una tribuna vacía. Y algunos jugadores se plegaron, entre ellos el recordado loco Holtzeman, A Hugo, de las madres de y se jugó ese partido se jugó pero no con todo el equipo de argentina tuvieron que otros jugadores el vacío no solo estaba en la tribuna siguen llegando audios de la audiencia mis hijos están con el padre en este caso que Se viene la información sobre el Grupo de Teatro El Épico de Floresta. Soy Marcela Di Tomaso, directora del Grupo de Teatro Comunitario El Épico de Floresta. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un grupo de teatro comunitario? El Épico de Floresta, Grupo de Teatro Comunitario, convoca a los vecines a participar de su proyecto 2021. Durante el periodo de aislamiento social del 2020 comenzamos la creación colectiva de la obra Los de arriba, los de abajo, basada en Babilonia de Armando Dillépolo, que comenzó de manera virtual a través de plataformas como Zoom. Este año les invitamos a formar parte de este proyecto teatral, pero ya en ensayos presenciales, que se desarrollan en la Plaza del Corralón de Floresta, La ONAC. 4660, nuestro objetivo es crear un espacio cultural para los vecines de todas las edades, un lugar lúdico para la imaginación y el cuerpo, en el cual todes con o sin experiencia aportemos ideas y aprendamos del otro, un lugar de encuentro vecinal y comunitario. Pero también dentro de este gran proyecto, porque poner una obra en escena lleva mucho trabajo y abuerca muchas áreas como la música, la plástica, lo técnico-lumínico o de audio, la construcción de objetos, existen otros talleres de realización. Este 2021 queremos ofrecerle al barrio talleres de realización y esperamos que los vecines vengan y nos den una mano. Tu batería estuvo estallando Gracias, Marcela Di Tommaso, directora del de épico Teatro del Corralón de Floresta Teatro comunitario Y aprovechamos para mandarle un saludo a un amigo que forma parte de ese elenco Carlos Caparulo, prolífico clown, si lo sabe Ah, Caparulo integra el elenco, qué grande El, el incansable organizador de varietés Sí, muchas movidas. ¿Sabe? Actuar hace muchas movidas también en los, los geriátricos. Ah, mirá, no sabía. Sí. Y también, Silvio, adivina dónde se va a presentar el épico de Floresta. Se va a presentar porque nos mandaron el, el flyer, así se pronunció, flyer. Sí, sí, no le digas volante que queda una antigüedad. El volante virtual, entonces se va a presentar en La Boca, el épico, en un centro cultural que va a ser presentado por su directora. Adelante, Nacho. Nadia. Hola, soy Nadia. Soy del Centro Cultural 343, donde quepan muchos mundos que queda en el Barrio de la Boca. Actualmente no tenemos un espacio físico, tenemos un espacio físico compartido, nos comparte el espacio el Centro de Jubilados Actuarte, quienes nosotros eh, somos hijos de ellos, digamos. Eh, somos los que conformamos el Centro Cultural, somos seis hermanos, más amigos, que también nos consideramos eh, hermanos, y 343 eh, se llama porque fue el último el último número de la dirección donde vivimos todos los hermanos juntos junto a mis padres. Y en ese sentido lo que pensamos es que queremos abrir este centro cultural eh, donde todos todas y todos se sientan, se sientan cómodos, se sientan contenidos, que las puertas estén abiertas para que puedan este nada, fortalecer vínculos entre uno, entre los otros, y, y bueno, y también dar herramientas, ¿no?, para, para la vida, como fue en nuestra casa, digamos, que nuestros padres así nos dieron herramientas para que cada uno y cada una pueda, pueda formarse, pueda hacer su camino, eh, así que bueno, por eso es el nombre. Eh, en el año 2017, más o menos, eh, decidimos conformar este centro cultural porque hacía muchos años que veníamos trabajando en el barrio, en distintos distintas socia organizaciones sociales, digamos, del barrio, eh, no solo en La Boca sino también en San Telmo, y pasábamos de, de barrio en barrio, dando los talleres, por ejemplo, de circo, de arte… Eh, armamos una jugoteca, eh, dimos clases este de, de talleres de RCP, porque uno de mis hermanos también es enfermero. Y así que, bueno, fueron mucho, muchos años eh, yendo por varios lugares hasta que decidimos conformar este, esta asociación. Eh, y por fin, en el 2019, antes de la pandemia, justo antes, en noviembre, Eh, no salió, digamos, legalmente por el IGJ y, y todo lo que conlleva. Así que bueno, durante la pandemia obviamente no hicimos nada de esto, de cultural, pero sí nos pusimos la camiseta en, en la parte social. Eh, desde el Centro Jubilados Actuarte y el Centro Cultural abrimos las puertas para poder darle a nuestros vecinos y vecinas eh, para ayudarlos con lo que podíamos eh, pedimos a todos lados a vecinos amigos compañeros empresas lo que de donde sea eh, una col colaboración y bueno y fue llegando la verdad que fue llegando durante toda la pandemia pudimos dar mercadería todas las semanas los domingos dábamos viandas con comida caliente y eh, Limos verduras, conseguimos colchones, frazadas, abrimos un roperito. Bueno, la verdad que hicimos un montón de cosas, por suerte que en eh, la comunidad fue solidaria. Y, y así durante todo el 2020. Eh, y ahora, que termina ese año, seguimos todavía colaborando con los vecinos. Pero ahora salimos a la calle ya eh, culturalmente. Así que este sábado, 27, va a ser la primer varieté que, que sale en la calle eh, junto al 343. Y tenemos artistas que, que se coparon, que se sumaron eh, de la Comuna 4 y otras comunas. Eh, tenemos al Épico de Floresta, tenemos a Big Mama, eh, tenemos a suyo Malo, que es un dúo, tenemos a María Eva que toca eh, coplas con, una, con caja, tenemos a los jugos locos, que es una banda de reggae y tenemos a um, Temple Percusión, que son unos chicos, bueno, de percusión obviamente, son un montón, así que bueno, estamos recontra recontentos, nuestra idea con todo esto es poder hacer una vez al mes para recaudar fondos para alquilar nuestro propio espacio, ¿no? y poder dar todos los talleres que, que tenemos en mente y que fuimos reprogramando, digamos, eh, en un solo lugar. Y que por fin sea la casa del 343. Bueno, acá los dejo, creo que les conté bastante. Eh, bueno, nos esperamos. Mañana, 27, Plaza Malvinas, La Boca, a las 8 de la noche. Gracias a ustedes por por invitarlos y por querer conocer la historia. Extraño estar abajo esperándote, no sé, una hora, una hora y media. Quiero que volvamos a ir juntos. Extraño las reuniones con tus amigos de primaria que cuentan como en repetición las historias que vivieron. Yo lo que extraño es acariciar Lo de un contenedor, Lo extraño el cartón, entre pañales, una compu usada. Tengo ganas bueno, de ir a un casamiento con vos. Extraño ir a la verdulería y comerme un tomate cherry o una uva cuando el verdulero no me ve. Tac, así de una, tac, sin lavar ni nada. Me extraño eso que no, no pensé que podía llegar a extrañar. Chavo amor, te extraño mucho. Al machota un vino para el reencuentro. Y hablando a ver, del Domínguez. reencuentro, a encontramos pisándonos... A ver, Domínguez, ¿por qué no cuenta el chiste? Así nos reímos todos pasa que si lo cuento no nos vamos a reír todos. Ah, ¿y por qué hace señas Álvarez? ¿Por qué no le cuentan los demás qué señas está haciendo? ¿Eh? ¿Haciendo usted el gracioso atrás de todo? Se van a quedar después de hora. Y les recuerdo que cuando termina el programa no se quedan en las inmediaciones de la radio. <risa> ah, eso es algo que solés decir porque te lo decían a vos los preceptores, ¿no? Sí, un preceptor de la secundaria. Nos despedía siempre con esa hermosa frase que nos instaba a volver con más ganas al otro día. ¿Y por qué estamos hablando tanto de la escuela? Porque tenemos una invitada especial en este programa, Lucía. Ella es maestra, bienvenida. Mis hijos están con el padre, Lucía. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a comenzar entonces, para entrar en tema, vamos a escuchar uno de los testimonios que muy gentilmente nos han mandado y vamos a ir viendo de qué se trata lo que vamos a hablar ahora. Yo puedo dar testimonio de haber sido testigo, no de haberlo sufrido en carne propia, eh, castigos físicos eh, en la época en que yo estuve en la primaria, es decir, entre el 51 y el 58. Eh, yo iba a un colegio de monjas, eh, de pupilas. Mis compañeras, porque no tenían hecho los deberes o porque no habían estudiado las lecciones, eran castigadas en el aula, haciéndoles poner la mano este, sobre el pupitre y pegándoles, con toda violencia, con el canto de las reglas o con el puntero en las manos. Eh, eso era mm, cotidiano, digamos, con aquellas chicas que no habían cumplido con lo que se esperaba en materia pedagógica. otra de los castigos era, por ejemplo, eh, los tirones de pelo o los tirones de oreja. Además, y ya con carácter y quizás esté más más aislado pero pero también con cierta frecuencia eh, mandar a las chicas al a la iglesia el cual yo tenía una iglesia en su interior y arrodillarlas con los brazos así en cruz y tenerlas mucho rato con los brazos en cruz controlando la de que no los bajaran Este, o arrodillarlas sobre maíces. Bueno, y después lo de ponerlas arrodilladas en un rincón del aula o tenerlas eh, de pie eh, durante toda una hora de clase, privarlas de recreo, eh, eran, eran castigos habituales que estaban como naturalizados en una institución. Eh, se hacía a la vista de todo el mundo. Gracias, María Rosa, por tu testimonio. María Rosa es, eh, estudió en la escuela en la década del 50. Es lo que nos contaba esto de eh, que sus compañeras podían ser obligadas a estar con los brazos en cruz. Y ya llega la primera pregunta sobre el audio de María Rosa, que es... ¿Dónde hizo eh, sus estudios? ¿En Capital? ¿En Gran Buenos Aires? ¿En algún lugar del interior? Pero... Esto nos da pie para inaugurar la temática especial de este programa que tiene que ver con la historia de los castigos físicos en la Escuela Argentina. Lucía, ¿estás ahí? Sí, sí, ahora estoy. Buenas noches nuevamente. Exactamente, vamos a hablar hoy un poco sobre la historia de los castigos físicos en la escuela. Ya el testimonio de María Rosa nos da un, un acercamiento muy grande ...preciso acerca de un montón de prácticas eh, violentas hacia el cuerpo de los y las alumnas. Las alumnas, imagino, porque es un colegio religioso, imagino, de monjas, imagino únicamente de mujeres... ...pero eso es mi imaginación, María Rosa podrá corroborarlo o no, lo que estoy diciendo. Sí, sí, dijo compañeras, siempre era un femenino y sí, en esa época era o de mujeres o de hombres, ¿no? Mucho más siendo un colegio de monjas y esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando porque... Gran, eh, gran cantidad de prácticas relacionadas con la violencia en la escuela, con la fuerza del uso intencional de la fuerza física para causar dolor o malestar corporal como castigo por una conducta inaceptable, tiene que ver con la herencia que tenemos de la tradición católica, tanto en colegios de monjas como en colegios de curas en las escuelas. María Rosa nombró, por ejemplo, el puntero, tirones de pelo en la oreja, mandar a reflexionar a la iglesia, no le dijo así, pero la mandaban a la iglesia a sostener los brazos extendidos. Eh, digamos, son distintas maneras de imponer el castigo que no son de la década del 50, sino que vienen desde la antigüedad. Podemos mencionar muchas otras, desde golpes en el cuerpo, con palmeta, con vara de abedul, con cinto de cuero, golpes en los nudillos, ...con una varilla, arrodillarse sobre granos de maíz, que lo ha dicho, amordazar tapándole la boca ponerle trapos en la boca a alguna alumno o alumna que hable demasiado, extender los brazos en cruz, extender los brazos sosteniendo pesos con las manos extendidas, encerrar a los alumnos en armario o cuarto oscuro un cuarto misterioso. Esto que estás diciendo pertenece a que a una lista de castigos de los colegios de las instituciones religiosas, ¿qué es? No es exactamente una lista de castigos oficial que estaba pegada en la secretaría de las escuelas, sino es una lista que uno va reconstruyendo sobre sobre todo los usos Y costumbres, porque como dijo María Rosa, son prácticas tan naturalizadas y que recién se empiezan a cuestionar con la ilustración, pero en su momento eh, las prácticas, digamos, que sucedían en la escuela sin que se cuestionen demasiado. se empieza, Cuando se empiezan a cuestionar, de hecho, se empieza a buscar, en principio, no prohibirlas, sino regularlas. Es decir, bueno, moderarse un poco, ¿no? extralimitarse con los golpes. Bien, bien. Muchas gracias, Lucía. ¿Cuánta investigación? Sí, estuve leyendo un poco. Hay cosas muy interesantes. ¿Y, y cuándo podemos pensar, pensar que empieza el sistema educativo en Argentina? Después de 1810, yo sé que encontraste algo de la asamblea del año 13 sobre los castigos físicos, por ejemplo. Interesante. Sí, exactamente, estuve indagando un poco, sabemos eh, que la ley, que tenemos una ley muy importante en educación que es la ley 1420. Sí, que siempre se le dice así, 1420, nadie le dice 1420, son esos, esos números que ya nos acostumbramos a pronunciar de esa forma. Exactamente, esa ley que es del año 1884 ya sanciona, ya de, determina que los castigos físicos no están bien en la escuela, pero estamos hablando de 1884. Si nos remontamos a la asamblea del año 13, que es en el año 1813, vamos a encontrar que en ese momento se prohibieron los azotes, eh, es, es el, el momento que se declara la libertad de vientre, también no termina la esclavitud, pero se declara la libertad de vientre, y se prohíben los azotes a los esclavos, a las personas que eran esclavas. En ese momento, aprovechando la situación, dijeron, bueno, ya que estamos prohibiendo los azotes, ¿qué nos parece si también, a los esclavos, qué nos parece si también prohibimos los azotes en las escuelas? Ajá, mira qué que, que ah, astutes. Bueno. Y, en realidad, la prohibición no es que era un clamor popular, dejen de pegarle a los niños y a las niñas en las escuelas, porque los niños y las niñas en las escuelas, digamos, que estaban sobre todo en instituciones religiosas, que no había un sistema público de instrucción, no había una gran mayoría de niños y niñas en las escuelas, y cada familia se la arrabuscaba como podía y no iban a andar diciéndole al maestro que no le pega al niño, cuando la gran mayoría de la gente, podemos pensar, que opinaba que estaba bien que se le pega al niño para encauzarlo en la senda correcta. Ahora, la que no opinaba eso era la señora Guadalupe Cuenca, que era viuda de Mariano Moreno. Tenía un niño que estaba en la escuela, tenía 10 años, y parece que este niño recibió un castigo por parte de su, eh, de su maestro, que era cura, Y a Guadalupe Cuenca no le pareció correcto y al hermano de Mariano Moreno, llamado Manuel Moreno, tampoco le pareció correcto. Tenían la fortuna de que Manuel Moreno era secretario del segundo triunvirato, entonces por eso logró que se dictara un decreto que decía que es absurdo e impropio que los niños que se educan para ser ciudadanos libres sean en sus primeros años abatidos, vejados y oprimidos con castigos ignominiosos. ¡Oh! ¿Quién no pudiera tener en su cooperadora a la familia Moreno, no Silvio? La cooperadora ignominiosa. Y como detalle que menciona Lucía, la asamblea del año 13, cuatro años después, en 1817, un sacerdote, valga la paradoja, Saturnino Segurola, era nombrado director general de escuelas y elabora un reglamento Y uno de los puntos muy curiosos decía, los niños decentes no se mezclarán con los de bajo color como negro o mulato en la escuela. Es muy interesante ese aporte, Silvio, porque como decía antes, la cuestión no estaba nada resuelta sobre la instrucción pública, sobre esto de todos a la escuela, eh, esta idea de compartir un aula... Y tampoco había consenso sobre si había que pegarle o no a los niños. De hecho, estamos hablando que en 1813 se logra esto, podríamos decir, por la familia Moreno. Pero en 1815, esa reglamentación eh, se revocó Dijeron, no, no estamos de acuerdo. Los maestros y las maestras, en realidad la mayoría maestros varones y curas, eh, no podían poner orden de esa manera y, Eh, lograron tener nuevamente la libertad para aplicar el proverbio de la letra con sangre entra. Luego, sí, dos años después, se eliminó esa disposición y se prohibió toda licencia para ejecutarse las sentencias de presidio, azotes o destierro. Sin embargo, sabemos que las leyes a veces están muy, muy lejos de la realidad. Y acá sabemos que entre 1813 y 1817 íbamos y veníamos. ¿Se puede golpear los pibes? Sí, no. ¿Quién está en la escuela? ¿Vamos a poner a alguien de alta condición social con alguien de baja condición social? No creo que sea frecuente, pero por las dudas lo vamos a prohibir. Era una incertidumbre o un disenso permanente en ese en aquel entonces. La ley no podía regular nada. Ya toda la política en ese entonces era un lío. Yo no sé bien qué pasa con la, la primera junta. De pronto saltás a la asamblea del año 13. Después hay como mucho lío y hasta que llega Rosas así que me imagino que en la legislación eh, también no, porque yo no lo sé pienso que nadie lo sabe, obviamente tengo ese <ríe> esa forma egoísta de valorar Cuando el mundo domínguez estudió para hoy? Eh, ¿Quién me, me está chamullando? Eh, placa, siéntese, siéntese Sí, pasa que lo que sí, pero me confundí porque en la fotocopiadora me vendieron lo de, lo de cívica ¿no? no tenía lo de historia Bueno, no está errada la idea de pensar que en los momentos de rosas eh, la cosa seguía todavía poco clara No era la... todo color de rosas, hay quienes dicen No era todo color de rosas y el país, que no se llamaba todavía como tal un país estaba constituyéndose, estaba invirtiendo los recursos que no tenía en pelearse, en peleas internas, digamos. Y a Rosas se le ocurrió que la educación no era, la verdad, la prioridad nacional y todo siguió transcurriendo. Volvieron, eh, volvieron, no, o sea, siguieron siendo recursos sobre todo de las familias, de la iglesia, los que sostenían la educación. De hecho, pasa algo muy interesante. Eh, que nos muestra la inexistencia de un sistema educativo como tal, que tiene que ver con las escuelas de eh, General Manuel Belgrano, que son de 1813. ¿Conocés esas escuelas, Braulio? Sé que Belgrano donó la plata para construir cuatro escuelas y una vez escuché a un docente decir, de nosotros que estamos acá, si alguno tiene la plata para construir cuatro escuelas, ¿no? Hoy estamos hablando de millones de pesos y no sé si millones de dólares. ¿Quién donaría toda esa plata para construir escuelas y para después quedarse pobre y morirse pobre, ¿no? Realmente un gesto que sí, la verdad que estuvo bien Belgrano. Este y la última de las escuelas la terminó de construir, eh, se terminó de construir durante la presidencia de Néstor, Néstor Kirchner. ¿Y, ¿Y qué pasaban pasa? en esas escuelas? Ahí sí funcionaba todo bien, me imagino. Pero cuánta información que aporta Braulio Domínguez Eh, estas escuelas era exactamente, fueron una donación de Manuel Belgrano y podemos decir una, un gesto muy loable de su parte. Sin embargo, en esas escuelas que Manuel Belgrano eh, hizo construir o hizo que se empiezan a construir a partir de la donación, se autorizaba a que se aplicaran castigos corporales y, según dije según encontré, en 12 casos excepcionales, pero con la exclusión de actitudes demasiado humillantes, Como, por ejemplo, poner al alumno en cuatro patas para recibir algún azote. La verdad es que no encontré cuáles son esos 12 casos excepcionales. Pero podemos ver que a Manuel Belgrano la idea de que eh, haya castigos corporales no le parecía mal. Eso sí, no tenían que ser eh, en cualquier momento, sino para casos excepcionales. Y esto es muy importante porque nos devuelve el audio de María Rosa, con la exclusión de actitudes demasiado humillantes. Porque ha sido sí un cambio importante en los en lo que a castigos corporales se refiere en la escuela, si hablamos de la antigüedad y el paso a la modernidad. La antigüedad, ¿qué, qué, qué época? Estamos hablando de medioevo y antes, el Imperio Romano, estamos hablando también de civilizaciones aztecas, eran eran bravos, no uno no hubiese querido ser niño en esa época. Ah, era complicado, mira claro, me lo suponía ¿Qué opinas Silvio? ¿Vamos con otro testimonio? Claro que sí, recordando que en el Imperio Romano los se pedían los docentes un 70T con números romanos Asamblea 13 es otra cosa que va con números romanos, ¿no? Los siglos y el 13 de la Asamblea 13 Vamos entonces con el siguiente testimonio en formato de audio MP3 Yo estaba en séptimo grado en el año 1982 cuando sucedió la guerra de Malvinas que el milico Galtieri mandó al muere a tantos chicos. Y yo tenía que hacer una cartulina para el día del idioma y como no dibujaba muy bien me ayudó mi tío y pusimos varias personas que hablaban en diferentes idiomas y uno hablaba en inglés y cuando pegamos la cartulina en el patio principal de la escuela vino el rector que era un petizo mil y como educado y dijo Estamos en guerra Y la arrancó y me llevó, me tomó del brazo y me llevó a la dirección Bien, acabamos de escuchar otra historia verídica entonces sucedida en la escuela, en este caso durante la guerra de Malvinas. Muchas gracias, Rodi. Un afiche que fue destruido. Y vamos, vamos con un par más de los testimonios porque tenemos un montón de... Así los podemos escuchar a todos, que gracias a la audiencia que nos estuvo enviando sus experiencias... Ah, ¿qué tal? Soy Nico. Les quería contar que tuve una maestra en cuarto grado. Era el año 1988, en mi infancia en la ciudad de Chipoletti, Río Negro. Recuerdo que esta maestra era muy exigente, tipo milica, y nada, nos este nos exigía y nos revisaba a diario nuestra nuestro aseo, nuestra limpieza. Y bueno, nos exigía que llevemos eh, un pañuelo todos los días, eh, que tengamos las manos limpias, las uñas cortas y limpias y el pelo corto también. Y bueno, quien no cumplía con esos eh, requisitos les daba y nos daba un tirón de orejas bien bien fuerte delante de todos y todas. Bueno, ese es mi, mi mal recuerdo y por suerte me olvidé de su nombre. Un abrazo grande. Antes que nada, gracias por el espacio. Mi nombre es Rodrigo y trabajo en educación. En este caso sucedió en el año 2016. En ese momento yo trabajaba en la escuela 4 del distrito 19, eh, en Villa Soldati, eh, bajo flores, muy cerca del, del 1114 sobre la calle Riestra. y mmm, Había un profesor de tecnología, un tipo bastante rústico en, en sus actitudes, y era un embole las clases, con, con mucha teoría, y bueno, y tuvo un problema en un momento con uno de los chicos, eh, que lo desafió, eran pibes eh, que eran desafiantes, o sea, no, no, no, no, no eran pibes calmos, no, eran tipos o pibes que, que se la bancaban, digamos, en un contexto muy hostil también, y Y bueno, lo, lo, lo increparon, eh, un chico es de quinto grado si no me equivoco, sexto, y yo empiezo a escuchar gritos y cuando salgo estaba él eh, como sost sosteniendo al pie contra la pared y pisándole los pies, exigiéndole que, que se quedara firme, me hizo recordar mucho a, a, eh, a, un, a una situación militar casi, ¿no? Eh, bueno justo lo pudo ver también el maestro de grado que, que lo increpó, bueno entre los dos eh, sacamos al pibe y lo, lo llevamos al la UTA y fuimos a hablar con, con el director y bueno el director tuvo una charla con él y... Buenas noches, mi nombre es Gustavo en el año 1968 cuando yo tenía 5 años estaba en un materno infantil y recuerdo perfectamente en un colegio De monjas de curas este nos hacían creer que si nos portábamos mal nos iban a encerrar en un cuarto oscuro donde había una laguna con, co con cocodrilos bueno yo me porté mal en el recreo y fui a parar ese cuarto oscuro eh, fue terrorífico la verdad que fue terrorífico hasta que bueno la oscuridad abrí los ojos y miré Buscaba la laguna en el aula y en el aula solamente tenía muebles que no se usaban. Banco, silla, de todo. Así que, bueno, quería aportar mi, mi historia. ¿eh? Así que mi hermano y yo sufríamos de eso. Y bueno, nada, las penitencias arrodill, arrodilladas sobre tres granitos de maíz. este eh, La regla en las manos si nos portábamos mal cuando no queríamos dormir la siesta. Así que, bueno, un abrazo a todos y gracias. Para la próxima agradecemos a Nicolás Rosales, a Rodrigo de Hora Libre y Gustavo, que no lo conozco, los testimonios. Sí, qué fuertes ¿eh? los testimonios, la verdad, y de distintas épocas. La verdad, interesante. Eh, y me gustó, para describir, como persona describiendo una situación, me gustó a Rodrigo diciendo que los alumnos de quinto grado del Bajo Flores se la bancaban. Eran pibes que se la bancaban, dice ¡Ah! Ajá, de ja! Deconstruite antes de entrar a esa aula, porque si no va a estar complicado. Y... Eh, bueno, sí, agradecemos a todas las colaboraciones Y cuántas eh? cuántos ejemplos que hay Porque no hubo que moverse demasiado Y llegaron varios Y seguimos acá con Lucía Exactamente, un montón de ejemplos van apareciendo Y métodos que se supone que están prohibidos desde 1813 Después vueltos a permitir Después prohibidos en 1817 Después prohibidos en 1884 Hay que prohibir a menudo estos métodos, porque siguen ocurriendo estas formas de castigo. Sin embargo, el castigo fue mutando de alguna manera, porque se pasó de los de los métodos, aunque obviamente puede haber excepciones, lamentablemente sigue habiendo, pero se pasó de los métodos más corporales, por así decirlo, del golpe al cuerpo, a métodos eh, más humillantes. Es decir, que volvían visibles, hay algo con la visibilidad del castigo. Pensemos en Gustavo, que nos contaba que a los 5 años lo amenazaban con un lugar que lo iban a encerrar y que no no sabía lo que iba a haber ahí. Y que finalmente lo encierran. Pero ese castigo es, lo ocultan a él y todo el resto se imagina ese terror que está viviendo Gustavo. Antes la idea era diferente a esta. El castigo se tenía que ver. Acá todo el mundo sabe que a Gustavo lo llevaron a un lugar para, para retarlo y ese lugar se vuelve... Eh, fantasmagórico, digamos, para todos los demás y tiene efecto. En la época de la colonia, el castigo, por ejemplo, era público. Siempre que azotaban a un niño que lo hacían estar eh, sobre maíz o que le hacían alguna vejación, los demás niños tenían que verlo. De hecho, una práctica habitual era llevar a los alumnos de la escuela a que va a pasar por la plaza, donde había gente colgada, horcada, ¿no? Eh, Sin embargo, otros métodos humillantes tienen que ver, ya no con el castigo al cuerpo, al golpe, digamos, sino con evidenciar el mal comportamiento de ese alumno a través de, por ejemplo, un bonito sombrero, una bonita gorra con orejas de burro. ¿Cómo, cómo es eso? Un alumno tenía unas orejas de burro, le ponían las orejas de burro. Hoy, el que se lleva las orejas de burro es no se la llevaba a la casa, eso hubiese sido un premio con el cual pudiese podría jugar con los hermanitos eh, a hacer el, el burro o el conejo. No, no, en la escuela había, digamos, estaba el borrador, la tiza y un sombrero con unas orejas de burro que, era, que se tenía que poner en la cabeza aquel alumno o alumna que la profesora o el profesor considerase que no sabía la lección y se tenía que poner en un lugar bien visible para que todos los demás lo vean, eh, digamos, y, y sea humillado por eso y sea objeto de burlas. También se usaba la eh, ubicar un niño en algún lugar visible del salón con un cartel con un adjetivo. Por ejemplo, uno podía ser desaseada en vez de sucia. Otro castigo que lo tenemos muy presente por una serie televisiva es el de copiar una frase muchas veces en una hoja o en el pizarrón. Y ahí tenemos castigos que requieren, digamos, que podríamos pensar que son menores en el impacto físico del golpe, pero que son mayores en la visibilidad de lo que buscan hacer, que buscan que todo el mundo vean quién es el niño con la niña castigada. Si les interesa este tema, les recomiendo que busquen en internet, en Google, el Museo Pedagógico Pedro Varela, que es un museo uruguayo, en donde han hecho con muñecos, con plastilina, con cera, no sé, pero han hecho representaciones de castigos físicos, y es bastante representativo de todo lo que ocurría en el Río de la Plata, y no solamente en estas tierras. Qué bueno. No sabe, no sabe, tiene que aprender orejas de burro le van a crecer. Estamos hablando con Lucía, docente que nos está interiorizando sobre la historia de los castigos en nuestras aulas argentinas. Lucía, hago una pequeña digresión, ¿pensás que también hay castigos entre los mismos docentes aprovechando la jerarquía, digamos, la de la supervisora, la directora, de la directora, la maestra, de la maestra, la secretaria? es interesante lo que decís Silvio no creo que haya castigos o que hubiese habido castigos físicos pero sí claramente todo el sistema jerárquico eh, hace que el docente descargue la ira contenida producto de un montón de cosas eh, extra pero además del sistema educativo sobre los que tiene más abajo en la escala que son los niños y las niñas eh, sí creo que hay alguna un fuerte componente de humillación, de hecho en Lo que estuve investigando, ahora no, no voy a profundizar, pero en algún momento, por ejemplo, eh, cerca del 1820, un maestro tuvo un problema con los padres, porque los padres no querían que el maestro pegue, porque en realidad no es que no querían que pegue, sino que decían que pegaba demasiado, eh, porque pegar un poco estaba bien. Excesos, y... hubo excesos. Exactamente, durante mucho tiempo lo que se trató es de administrar el castigo corporal, de pautarlo, tenía que estar a la altura de la falta cometida, pero mucha gente, incluso las malas, las mentes más progresistas, pensaban que había que castigar y no había que prohibirlo. Y de hecho ahí lo que pasó, volviendo a lo que decía Silvio con respecto a los problemas de jerarquía, es que hubo una, una trifulca, digamos, entre lo que opinaba Silvio. Eh, el superior jerárquico de este profesor, que también era cura, y eh, lo, el cura y los padres, y había que resolver ahí los vecinos cómo resolvían eso, y uno de los argumentos que les daba eh, el superior jerárquico a los vecinos era, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero con lo que cuesta conseguir un maestro, quédense con este, pues si no, no viene otro. <risa> Muy bueno, ya había escasez de maestros desde esa época, 1820, que faltan docentes y van a buscar las olas remanentes a los colegios. Y hemos recibido más testimonios todavía, de lo cual a mí, muy pocos para hacer una conclusión eh, concluyente, podemos decir, valga la repetición de palabra, pero eh, por todos los mensajes que nos llegaron, Eh, me, da, me quedó a mí la sensación de que eh, en la década del 50 todavía existían los castigos físicos en las escuelas de curas o de monjas y no así en las escuelas públicas porque estuvimos investigando y, por ejemplo, Juan Carlos, de 70 años, dice No he visto castigos físicos. El peor castigo era que te mandaran a la dirección o que te hagan parar en un rincón con vista a la pared por un rato. Esto en una escuela pública en los años 50 también. Entonces me queda la sensación de que los colegios católicos de monjas o de curas siguieron golpeando un poco más que las escuelas públicas. Eso puede ser, por un lado, tenemos poca información, ni todas las escuelas católicas golpearon siempre, ni todas las escuelas públicas no golpearon. Evitemos las generalizaciones porque seguro ahí nos equivocamos. Sí es cierto que tiene una tradición mayor en, en algunas cuestiones más represivas o de cierto orden y disciplina, pero no es lo mismo un orden y una disciplina a el castigo a la violencia. sabes que cuando te escuchaba hablar pensaba en las amonestaciones? Ah, qué recuerdo, las amonestaciones, sí. Bueno, en, en lo que estuve indagando, supe que... 24, te quedas libre exactamente bueno esta cuestión de quedarse libre la amonestación surge como una forma civilizada de castigo y es implementada por decreto en 1943 y en capital federal por lo menos es derogada en 1998 y se reemplaza por la de las normas de convivencia ¿no? ahora mientras leía observaba que había unos cuantos eh, una, unos cuantos testimonios que decían que preferían el castigo físico a las amonestaciones. Y entonces yo me pregunté, ¿por qué? Bueno, porque la amonestación está hecha para evitar que se repita un comportamiento indeseable, pero tiene algo más. La amonestación es pública, queda registrada. Cuando busqué qué significaba amonestación, miren esto si no fantástico. La amonestación es una notificación pública que se hace en una iglesia de los nombres de las personas que se van a casar para que si alguien conoce algún impedimento lo haga saber. La amonestación es pública y es una marca de legajo, si te portaste mal eso queda ahí y queda para siempre En cambio, si te dan una golpiza, bueno, te la bancás un día, pero no es, no es una marca que te queda para siempre Y además, la amonestación viene justamente de una tradición católica, tiene que ver con una marca una anotación que hace una iglesia ¡Qué interesante! mira muchas gracias por toda esta información, Lucía De nada, de nada, muy interesante para mí investigar este tema Y hablando de colegios, se me viene a la mente el libro Un Dios Cotidiano, de David Viñas, que retrata muy bien, bueno, no sé si muy bien porque yo no vi cómo eran los colegios, pero sí que es interesante para leer y hacerse una idea de cómo pueden haber sido los colegios en la década del 30. Digo a riesgo de ser vemente decía Viñas, llueven los whatsapp como granos de maíz, en donde luego nos tendremos que arrodillar. Siempre son tres los granos de maíz, ¿viste Silvio? Sí. Como de... eh, católico suena Claro, la Trinidad Nos escribe Claudio de Palermo No solamente tuve que aguantar La violencia de mi preceptor Durante todo el secundario Sino que cuando lo velaron Lo hicieron en el aula En donde cotidianamente asistíamos Uff, bueno, no terrible la me, parece una tortura. me gustó participar, dice Gustavo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 Y si, si, si, claro que sí, recta final, regla final de mis hijos están con el padre en donde pondremos nuestros dedos para el muestro descargue se furia en ellos. Vamos a escuchar otro tipo de violencia. Nos envía un interesante testimonio Lorena, antropóloga que trabajó mucho tiempo en Formosa sobre las violencias que sufren las mujeres indígenas en esta provincia. Adelante, Nacho. Soy Lorena Cardín, antropóloga. Eh, trabajo en el CONICET, eh, en un instituto que se llama IDIPCA, de doble pertenencia con la Universidad Nacional del Río Negro. Eh, trabajo del 2001 eh, junto a comunidades COM en la provincia de Formosa. ...y estoy haciendo el doctorado... ...sobre la lucha... con ...por la recuperación de su territorio... ...la comunidad de... ...El Carayé Félix Díaz... ...bueno quienes... ...trabajamos... ...mucho y conocimos esa, esa provincia... ...sabemos de... ...la violencia institucional... ...pero no solo los antropólogos... ...sino... Eh, ...es un silencio a voces ¿no? ...se sabe... Eh, se conoce la realidad que, que, que vive el pueblo formoseño en particular los pueblos indígenas y por eso cuando vimos el último informe eh, sobre el miedo de las mujeres huichí embarazadas que se ocultan en el monte no dudamos de su realidad más allá de quien haya el medio que haya hecho el informe no se puede desoher desoír, perdón, esa realidad. Entonces, con una colega Claudia Briones y con una compañera Valeria Mapleman eh, decidimos hacer una carta, dirigirla a algunas autoridades nacionales para que intervengan, para que tomen medidas y juntamos firmas, eh, en muy poco tiempo, juntamos en pocos días 600 más, 600 firmas y entre ayer y hoy se las acercamos a las autoridades... con, con la intención de, de, de que se saque este tema... de la grieta político partidaria... Eh, no importa quién hizo el informe... importa si es cierto o no... y no dudamos de la veracidad... porque conocemos el miedo de la población indígena... a la violencia institucional... es una provincia policializada... Y también nos horrorizamos cuando vimos los centros de, de aislamiento de detención, las distintas realidades que la policía va a buscar a, a las familias por ser contacto estrecho y la lleva a estos lugares y pasan días incomunicados bueno eh, esperamos esperamos verdaderamente que la grieta sea derechos humanos sí o no y no otra así que bueno, Eh, abrazo y gracias por la difusión Nos tenemos que ir, nos tenemos que ir Silvio Pero no dejen de buscar en Google Museo Pedagógico José Pedro Varela Que están las imágenes de este museo que nos dice Lucía En Uruguay interesa muchísimo tu participación Lucía, te agradecemos en grado sumo Bueno, muchas gracias por invitarme gracias a ustedes Gracias Silvio gracias Nacho, gracias Lucía nos encontramos la próxima semana en otra emisión de Mis hijos están con el padre No se queden en las inmediaciones de estos audios